La zona cero Tertulia like ah, no 00, Cero Comado Martínez, eh, muy buenas, ¿qué tal Mado? Buenas noches, muy hola. bien Con Manuel Carballal, buenas Manuel Buenas noches. Con Juan José En Buenas noches o buenas. lo que se diga <risa> Miguel Pedrero, ¿qué tal?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 81 por 38 centímetros. O sea, lo del pie grande, dato, del pie dato, grande el se foot, puede aplicar perfectamente. Sí, ¿Cuánto cuánto repite? 81 el, el por 38 El tamaño medio de... Evidentemente pues hay diferencias, pero el tamaño medio es unos 40 centímetros, una cosa así, ¿eh? Bueno, salvo Juanjo, que tiene una pata, una buena zancada. Sí, sí, sí. sí, sí, por sí, eso sí. digo el tamaño yo medio, el tiempo, hay algunos de, de 50 y algunos de 30, pero digamos que yo creo bueno, que... Bueno, ¿de qué estamos hablando? Que yo... de, del tamaño medio del pie humano.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 Eh, procedían de diferentes variedades de osos de la zona, porque hay el pardo, el rojo el no sé qué, hay diferentes tipos y luego una sí que parecía que era ellos de... Ellos sabían que eran, eran osos pardos Es que eh, es lo que eh, tiene el ADN, eh, que, te que te dice claro, cosas Y es <risa> lo que tiene la tontería O sea, que los militares eran tontos, ¿no? No, no, no, yo no sé que si, si ellos decían eso Nadie niega que las huellas estén La cuestión claro. es que cómo interpretamos las huellas Oye, pero ¿vosotros creéis que puede existir un ser así como el Yeti?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 Quien ah. ha dicho, no, no ellos, eh, pero quien ha dicho que los eh, testigos urnares dicen que es el oso pardo. Y una porra, porque yo, por ejemplo, defiendo lo que dice Luis Zapato. Y un oso pardo con huellas de 80 centímetros era un oso pardo tamaño de dinosaurio. Es que... Es, que es un oso es, pardo, es, pardo que juega al baloncesto. No, pero, claro, pero hay claro. Que ver, hay no. que verlo en la nieve. Hay que ver en la nieve. Yo no sé cómo será la nieve, no. porque también me, me estaba la, es que bastante degradada. Una, una la... A ver, venga, Mado. A ver, vosotros os gusta. Dinos, cero. Dino. Pues voy a contar la historia de un, de un hombre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 el Yeti o el hombre de las nieves de los Pirineos, ha sido observado, que parece el Baxajaum, ridículo. El a la izquierda, a la derecha simiótica. Que parece, bueno, más o menos, ¿eh? parece, parece el ridículo. Hombre, sí, sí, el pero quiero decir digo. que hoy día, Pero Juanjo, parece ridículo. Que fue, no, no, no, parece, que sea ridículo, no, ridículo. Estaba un el imaginario popular y que la gente creía que lo no, veía. Pero es mucho más... Cuando decís lo de los porteadores, cuando decirlo de tal, es cierto que evidentemente son los que este hombre si este hombre, José Ramón Bacelar, me contaba que en los libros En los libros de biología del Nepal, entre los mamíferos estaba el hombre de las nieves. Es decir, que lo veían como algo absolutamente pero, pero natural, que, lo que, que es... mucha gente te contaba esos avistamientos... Y te las reliquias. El problema es que cuando se analizan las reliquias... No hombre, pero está... pero, pero, pero Juanjo, no, no estoy seguro de que ¿verdad? si analizamos todas las reliquias del cristianismo, no vamos claro. a encontrar una auténtica... Vamos a ver, o sea, que Eso significa que ver, Jesús no existió. No, no, no, no, pero vamos a ver. Es decir, si buscas un ADN de un ser ¿Cómo? extraño...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 Y no han conseguido Pero localizarlo. Han, bueno, y se, se han yo, encontrado muchas evidencias. Yo no sé si evidencias. habéis sobrevolado bueno, alguna es, vez. Me estoy acordando... ¿Cómo, cómo es fácil encontrar el ¿eh? ¿Cómo se llamaba este investigador que estuvo en Pakistán, que murió asesinado en Pakistán, que precisamente estaba siguiendo la sí, pista? Mangraner. Man, sí. Bueno, pues él obtuvo sí. sonidos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 Miguel Pedrero y Manuel Carvallal han estado de acuerdo en algo. Sí, pero ¿por qué no me dejasteis acabar el argumento? ¿sí? Ah, no, vale, porque no te divorcié ay, sí, para claro, estar claro, claro. de acuerdo. No, no, no. La Ya, noticia se, ya se está echando, es echando atrás. Ahora. No, no, no. Ya, ya no, se está echando atrás. A ver, yo sí. sí. os puedo, puedo contar otra cosa. Os puedo contar otra cosa. Vio la luz y se está echando atrás ya. Os puedo contar por qué en mi pueblo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 El, de ruido, a los el ruido que sal, la... salió hasta la guerra de las galaxias Fíjate, además recientemente fallecido el pobre Yeti de la guerra de las galaxias sí, Ahí, eh, cuando, no, oh, cuando dejas todo ese eh, ruido el actor estaba dentro el actor, el actor si sí. sí, no claro. es, el, el chihuahua no morirá nunca por Dios inmortal claro.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 Eh, eh, creo creo que si sí. yo he leído que, que iba a compaginar los dos programas pero pues si la, verdad vetario, es que, la verdad es que la verdad es que lo que tiene por delante el reto de Gonzo es inmenso pero es un honor desde luego eh, sustituir a Jordi Évole en eh, Salvados en, en la sexta. oye le decimos muchísimo eh, éxito le a Jordi que se pase por aquí nos cuente ¿no? sí, hace poquito ya ya pero claro. bueno independientemente para que, que nos cuente el nuevo proyecto bueno pues se lo pidiremos. Claro. Y nos lo contarán, seguro, seguro que nos lo contará Jordi bueno que nos cuente si el Papa le dio una hostia. <risa> no sé si, si como hubo. O dos. Me imagino, ¿no? Ya que estuvo sí. allí, podía aprovechar para... Bueno, no sé si le dio una hostia o no. Le dio una hostia, pero... Consagrada. Si se así. le hubiera dado, y le hubiera hecho polvo. Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos en Mado. Cuéntanos. Bueno, esa frase a partir de ahora creo que va a cambiar un poco o podría cambiar bastante. A partir de ahora lo que vamos a decir va a ser ¿Polvo eres...?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 Si me, no, si me si preguntas no a mí si es que si me lo, me lo que está contando Amado. es un proceso de ya. semanas. Ya, dos meses, eh. Es que el proceso del duelo se alargaría. va pagar? Bajo eso? mi punto de mi vista, si Bruno dos hace un meses. momento estaba hablando del negocio de las inmobiliarias, eso, que es eso, una de, de, las de las cosas más globales, ¿no? De las funerarias. No, de, la de, la de, de todas, de, todas pero, formas, pero es igual, los los comercian con la muerte. Supongo que si alguien lo transforma de hipoteca otro se forma de lo que es. Supongo que si alguien lo transforman en abono es porque en vida lo ha dejado así escrito. Se supone, porque es un proceso muy largo, se supone que esa persona lo ha querido así. Si esa persona... Amado nos ha preguntado qué nos parecía, a mí me parece una atrocidad. Si esa, vamos, si esa, esa persona lo lo quería, quería no quiere hacer ningún problema. Incluso el... te diría más, en mi caso,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 estuvimos viendo la cantidad de modificaciones había gente que directamente tenían a al, al, la momia humana, la tenían al lado bueno, conviviendo el, el, con el ella caso de Baperón, El caso de Vaperon lo sí, hemos tenido sí. aquí o sea, quiero decir que, que por eso digo que yo creo que depende cómo se envuelva el discurso de, o sea, cómo se envuelva el gesto pero, pues aquí te lo venden como además pero, ahora la conciencia ecológica, Pero, pero, vida pero, tal, pero tal, que, pues, que hay bueno, más pues, bonito que, que lo, dar vida, que imagínate acabas convertido en abono, eso da lugar a una lechuguita que puede acabar <ríe> en la boca de charlisterón <ríe> por ejemplo es decir, lo habría ¿sí?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 publicó un, una, un estudio donde se estuvieron mirando a ver hasta qué punto eran fiables los resultados de estos test y demostraron que el 40% de los resultados de estos test en la muestra que ellos analizaron eran falsos Ostras. absolutamente falsos Véatela, pues o grito con lo que hacemos con la saliva sobre todo si te no. sale que eres padre o que eres hijo de no sé quién, claro, y, mucho cuidado porque hay que ir a un laboratorio de diagnóstico y que hay que hacer las pruebas de otra manera que esto de online ¿no? y Yo el, mi, testi el mi, testimonio que leía en primera persona de una que se hizo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 Que ese hijo il ilegítimo, además con unas pruebas de documentación escritas, era Paolo, que ese tipo, esa, esa persona, ese chaval eh, que se llamaba Paolo, eh, está escrito como que es...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 Si de momento no, habría, no. Ya, bueno, mechón, pero De todas formas, no los huesos, huesos no está ya. claro que sean de él también ¿no? Porque me parece que la iglesia fue destruida Donde se depositaron Donde donde fue enterrado originalmente Creo que fue destruida en la época de la Revolución Juanjo, algo por el no este, lo ¿no? no, digo los huesos Por claro. el mechón ni pregunto <ríe> de dónde, de dónde <ríe> lo, de encargar, lo de encargar cuadros a los alumnos Y firmarlos con el nombre del maestro Era una práctica bastante habitual Mado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 evitó idealizar a su, a su marido, evitó esa romantización. Me cae fatal y dejó, la Kornilov, ¿eh? Y dejó muy claro en, en, en siempre en declaraciones posteriores, en entrevistas, etcétera, que Kurkovain estaba mal, tenía una enfermedad mental y no estaba Y ella ya ya también está fatal.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 Bueno, pues hasta aquí la Tertulia 0 a 0 por esta noche, con Mado Martínez y con Manuel Carroyal, con Jorge Sánchez Oro, con Miguel Pedro gracias a todos Adiós, hasta la próxima Un abrazo